Como le decíamos a Julio, a Julio de los Santos, queríamos hablar también con el abogado, está el doctor Santiago Miranda por allí. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día, Ángeles, y buen día a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Bueno, la verdad que un tema, tema de los que tiene que ver con... A ver, que ahí estamos teniendo un rebote, ¿no? ¿Estás con una radio al lado, Julio? Ay, Julio. Santiago. No. Porque nos rebota acá como... Nos escuchamos nosotros mismos. Bueno, eh, la idea era conversar contigo por esta instancia judicial que va a haber mañana, saber qué importancia tiene esta instancia, en un caso que yo no sé si se puede decir que es un caso muy destacado, en los temas que vos eh, trabajás permanentemente, ¿no? que son los que tienen que ver con el medio ambiente y la repercusión en la salud de la gente. Eh, ¿Cómo valorás esta instancia que va a haber mañana? No, no, sí, claro, no, en primer lugar este es un, es un caso muy destacado, sí, porque, bueno, recién lo escuchaba Julio y ya como todos sabemos, es, este, es lamentable la situación de Julio, tanto de salud como de vida de Julio y de su familia, y todo lo que lo ha hecho sufrir y vivir, no solamente lo que le sucedió en la Rosal, sino lo que le sucedió a causa del juicio, ¿no? Seguro. Eh, así que sí, es un caso destacado porque implica un tema de salud de Julio y de su familia y también, como hemos dicho siempre, ¿no? un tema ambiental y de salud de todas las personas que trabajan en esa zona del país y también, en definitiva, como decimos siempre, de todos los consumidores porque esos mismos productos son los que consumimos casi a diario todos los uruguayos. El caso de Julio es el ejemplo de, del trabajador Rural que vive en el lugar de trabajo, en este caso que vivía en una rosera, al punto tal de que el propio Banco de Seguros, en un informe del año 2016 que surge del expediente, eh, con la firma de varios médicos prestigiosos, como decía Julio, como el doctor Pablo Curvelo, Carlos Odeninger, Nelman Quevalier, todos de acuerdo en que Julio debía ser reubicado de ese lugar a causa de los problemas de salud que tenía por trabajar allí, ¿no? Sí. Entonces, es, es claramente un tema puntual de daños a la salud que ha sufrido Julio y que está sufriendo su familia y que está sufriendo Susana en particular. Por eso es que estamos esperando a que se normalice la actividad judicial para poder iniciar una acción por el caso de Susana también. Y a su vez también es un caso ambiental que nos interesa a todos los uruguayos. sí. Toda la contaminación que se está dando en la propia Rosal, en la zona de 33, en distintos cauces de aguas cercanos a la Rosal, yendo un poco más hacia el norte, en la propia Laguna Medín, en diferentes lugares donde la presencia de agroquímicos cada vez es mayor y que como todos sabemos, de esos, esos cauces de agua terminamos consumiendo los... Los animales, la sí. tierra donde se cultivan alimentos. Entonces ese es un caso muy trascendental. Exacto. Cada vez que hablamos del caso, pasa lo mismo: que uno piensa en los demás trabajadores, los que están allí en, en el arrozal, si están sal, sanos y salvos, o si tienen consecuencias también. Uno piensa en cómo puede ser que con dictámenes tan claros por parte de los médicos, de los especialistas, no pase nada con los responsables de lo que esto pasó, eh, con la respuesta del Estado, eh, yo qué sé, vos te imaginás por las películas que ves, te imaginás que rápidamente le van a dar los remedios, le van a dar plata, lo van a llevar y traer en un auto para que se calle, para que no pase más nada, ¿no? Y con eso, dejar el tema así, aunque no, no está resuelto lo de fondo, pero ¿cómo es la reacción acá en Uruguay frente a estos temas? Sí, a mí la verdad que, o sea, más allá de la referencia a las películas, pero eh, yo no estuve desde el principio en el caso, no fui el abogado que presentó la demanda recién Cierto. el año pasado comencé en el trabajo de este juicio, y lamentablemente a partir de la, de la pandemia o la sindemia, este, hemos tenido un poco de distancias por ahora en cuanto al funcionamiento de los juzgados. Pero sí, también tengo la misma duda que tuvo, Ángeles. Yo la verdad que ante tanta evidencia de pruebas que hay quizá la actitud de la empresa podría haber sido otra en cuanto a intentar solucionar el asunto ¿no? Sí, sí Incluso este porque hay todo un cúmulo lo mencionábamos en el programa anterior pero creo que está que está bueno recordarlo para mañana que es una, una instancia importante la audiencia que tenemos mañana pero hay todo un cúmulo de pruebas que es inegable la responsabilidad de la empresa entonces Yo siempre suelo decir, con respeto, a todos los actores del juicio, a la señora jueza, a los peritos, a todos los que trabajan en el juicio, pero acá hay una verdad innegable, ya a esta altura, y la situación de Julio es una situación muy delicada, llegó el momento de decir las cosas más que como son. Y las cosas más que como son es que la empresa Rosal 53 ha causado daño de salud grave a Julio. y surge de toda la prueba del expediente. Claro. Desde, la declaración, desde las declaraciones testimoniales de los médicos, como mencionamos al doctor Curbelo, médico tratante de Julio, un informe de la Cátedra de Medicina, informe del Banco de Previsión Social, donde ha determinado, como decía Julio recién, que él tiene casi un 90% de incapacidad absoluta e irreversible para trabajar. Julio no va a poder trabajar por el resto de su vida. Y estamos hablando de un hombre de 46 años. Claro. Hombre de 46 años que cuando uno lo ve... Yo tengo 40, él tiene 46 y cuando lo veo, él mismo me dice que, que se siente desde mucha más edad por el estado en el saludo en que se encuentran. Eh, informes del Banco de Seguridad, de Banco de Seguridad. Y a su vez, dos informes periciales, de los cuales se tuvo que hacer una ampliación pericial y es la audiencia que tenemos mañana, una audiencia ampliatoria, aclaratoria, para poder realizar preguntas a las peritos, donde la señora juez le va a poder hacer preguntas, el abogado de Rosal, también nosotros. Dos informes periciales de donde surge de forma clara, evidente, contundente, la responsabilidad de Rosal. en uno más que otro, pero en definitiva en los dos surge ese tipo de prueba. Los peritajes en general, los peritos... Siempre se suele decir en el derecho procesal que el perito es como un puente, ¿no? Sí. En los juristas y los no juristas. Y en es un especialista, en este caso, médico, en oncología, en respiratorios, y nos explica a todos la situación cuál es, claro. para el que no sabemos del tema. Entonces, los peritajes nunca dicen, conclusión, fulano es responsable o fulano no es responsable. Los peritajes lo que dan es un estudio científico a veces o técnico sobre un tema, dan pautas plantean argumentos plantean probabilidades claro. y los dos peritajes en las líneas en que generalmente se hace un peritaje en un juicio, los dos como resultado sin decirlo con esas palabras porque los peritajes nunca lo realizan porque un médico no se va a tomar la atribución de decir si a Rosales es responsable o no porque es una cuestión jurídica eso lo no tiene que hacer la justicia eso lo va a hacer de pues con toda la prueba que tendrá a disposición el presidente para determinar si a Rosales es responsable o no y qué indemnización le corresponde a Julio y esto mañana después hay otras va a haber otras instancias ¿se siguen lo mismo? ¿o podemos decir que estamos llegando al final? mañana va a ser la prueba de ampliación de peritajes luego va a haber un plazo para que se presenten para que cada una de las partes presente un escrito con respecto a la audiencia y habrá mañana Claro. En principio los, los pasos procesales que quedan son Uno es una audiencia de alegatos Es como una audiencia final Donde cada uno de los abogados por escrito o en forma verbal Presenta un resumen de la prueba de todo el juicio Y luego ya tendría que dictarse la sentencia de primera instancia Bien. Esos son los pasos más importantes o estructurales Que quedan en el proceso Si en el medio pueden surgir otras cuestiones Podrían surgir Si y 33 quiere impugnar alguno de los peritajes, quiere plantear alguna otra cuestión, un hecho nuevo, bueno, lo podrá plantear. Es imposible determinar hoy que se den solamente dos actos que decíamos. Pero en base a la prueba que ya hay diligenciada y actuando de buena fe las partes en este juicio, sabiendo de que estamos ya en presencia de la completitud de toda la prueba que se ha diligenciado, los dos pasos que tendrían que quedar serían Audiencia de alegatos y sentencia de primera instancia. Bien. ¿Te parece eh, conversar después que pase esta instancia y ver qué conclusiones se pueden sacar? Sí, por supuesto, Ángeles, claro. Bien. Como siempre, un gusto. Bien. ¿Algo más que quede para decir hoy en esta previa? Y en esta previa, lo que decíamos recién, Ángeles, que la verdad que este es un juicio que tendría que interesarnos a todos. La verdad que por eso siempre el agradecimiento con ustedes y con otros medios de comunicación que han estado siempre pendientes del juicio, de la situación de Julio, de ayudar a Julio en lo posible, si han escuchado a Julio en ese, en ese grito que nos hace de, de, de tener algo de colaboración, que todos tratamos de, de ir ayudándolo, pero todos los oyentes que están en condiciones también de, de estar presentes con él en lo, en, lo, en lo emocional o en lo que se pueda, es importante porque, como decimos siempre, el caso de Julio es el caso de muchos uruguayos que cada vez son más los que Sí. los que van apareciendo en esta situación, aunque claro, muchos están esperando el resultado del juicio de julio para saber qué hacer, porque no es fácil litigar en estas circunstancias. Claro. Hay que tener presente contra quién se está litigando. Está claro. eh, te agradecemos mucho, Santiago. ¿eh? Muchas gracias a ustedes, Ángeles, un fuerte abrazo. Doctor Santiago Miranda, estábamos escuchando y repetimos el teléfono de julio para quienes quieran ayudar y puedan ayudar, 096. 8, 2, 3, 3, 9, 9.